Muy bien, ahí, ahí sonó la presentación, tenemos 4 gra grados 8 décimas a esta hora, hay 2 grados 2 de sensación térmica, 87 el porcentual de la humedad, por favor, está interesante eh, el sábado y bien frío, bendito sea porque... Creo que hace eso de que se va despejando, hace que se note más el frío, sin duda. Bueno, ya hemos presentado, la tenemos a Nancy Ávila Ruiz, bienvenida con Sen Centro de Enseñanza Narayan. ¿Y ¿Cómo estás, Nancy? Muy bien, muchas gracias por la presentación y feliz día para todos. Mi saludo desde la mente y desde el corazón. Qué lindo es escucharte ya en charla, porque yo la escucho y voy. Qué lindo es Conectarse con la clase e ir escuchando todo lo que va haciendo cada asana en el cuerpo, cómo podemos ir dejando de lado muchas cosas, ¿verdad? La finalidad de yoga es hacer consciente lo inconsciente, entonces cuando hacemos la práctica... Es fundamental estar conectados desde la mente y desde el corazón con las emociones que se van generando en cada asana o postura de yoga, ¿no? que es este, ese ser físico, mental y espiritual. Sí, eh, realmente es lo que siento. Podemos lograr meditar mientras estamos en la clase, ¿verdad? Eso sería lo, lo ideal, como nosotros llamamos en yoga la realización. Cuando en una asana de yoga nosotros... Sentimos, eh, nos emocionamos, nos conectamos con su efecto en el cuerpo físico. Eso es meditar a ser consciente. Ay, qué bonito, porque realmente es. Me preguntaba a alguien, che, pero sabes qué? A mí me pasa que me he dormido en una clase de yoga. <risa> bueno, no sé eh, cómo fuiste, cuál es la circunstancia, si habías dormido la noche anterior, pero a mí no me pasa eso. O sea, yo siento este más allá. En mi cuerpo y lo bendigo y lo agradezco porque me parece maravilloso. Sí, eh, suele pasar en el momento final de la clase, la relajación, la última etapa. Ahí sí, bueno. en donde claro, porque este logramos soltar las tensiones del cuerpo y en esa relajación, este, desde la confianza, eh, el alumno puede. Desconectar totalmente del cuerpo y también de lo que uno está induciendo a que visualice. Mm -hmm. Entonces, pasa esto que algunos se quedan dormidos en el tiempo de la relajación y buena señal si es en este final porque esta labor cumplida hemos sacado tensiones y nos hemos relajado pero en ese momento ahora no durante las asanas durante la clase que estamos en plena actividad que uno llega hasta con frío estos días y, y cambiamos así rotundamente por empezamos a sentir cómo la energía circula en el cuerpo exacto, eh, ahí está el profesor El profesor, el instructor que está guiando la clase, cuando tome conciencia y vea esto en un alumno, es muy simple para el instructor que está formado, Porque nosotros abordamos la práctica este, siempre con nuestro cuerpo físico haciendo ejercicios, eh, asanas o, o rítmicamente algunos movimientos preparatorios para, para generar calor en nuestros músculos, para desbloquear articulaciones. Pero luego la clase tiene dos opciones para un profesor de yoga. Puede hacerlo rítmicamente en el caso que vea que uno está en el grupo como disperso, distraído, aburrido o se conecta con una foto que hay. En una pared, entonces el profesor automáticamente debería llevar la clase a un aspecto mental y durante su práctica, rítmicamente, estar marcándole al alumno cuándo inhalar, cuándo exhalar, que vaya generando conciencia que si se tiene que agachar, lo digo así para que las personas que nos están este, escuchando lo entiendan, si tienen que hacer la cigüeña como asana. Este, que lo hagan exhalando porque van a acercar su vientre a sus piernas y es lo conveniente para el diafragma y para que haya buena salida de aire en, en los pulmones si se van a levantar, elevar, erguir elevar sus brazos La montaña, Tadasana, una asana de yoga, entonces es conveniente que inhales porque están como canal de energía que somos, conectando la tierra con, con el universo, sol, este, en el momento de, de la inhalación y la columna vertebral como eje está absolutamente alineada, derechita, entonces la energía fluye correctamente. Bueno, llevamos la clase a, a un aspecto más mental, uh -huh. de que el alumno tenga que estar presente aquí y ahora coordinando cuando exhala, cuando inhala cuando arquea su columna cuando la flexiona, cuando la estira entonces eh, indudablemente en ese momento no va a poder ni aburrirse ni uh -huh. nada de, por el contrario, si nosotros notamos que el alumno está como muy inquieto, sobresaltado podemos proponerle que la práctica sea con permanencia uh -huh. entonces vamos de una asana a otra asana que en ella se quede cinco, seis, diez respiraciones. Nosotros lo sabremos según la ficha médica que haya presentado el alumno si puede permanecer más tiempo o no, si es conveniente o no. Pero entonces ahí la clase se torna más espiritual. Y hacemos al alumno que permanezca, que se relaje en la postura, que medite en esa postura. Eso hace a, a la espiritualidad en la clase. Y además hace que se conecte. Hoy empezamos hablando de lo que realmente la gente se sigue preguntando día a día cómo hacer para conectarme con él hoy lo venimos trabajando en, aquí en seres de Luz desde principios de año porque el tiempo es hoy ya no hay que pensar en el pasado ni en lo que viene hay que conectarse con el presente para que nos rinda el tiempo para disfrutar para sentirnos plenos. Y me parece que este, realmente quien llega aquí como ansioso y no se puede conectar, este, la manera es esa, ¿no? A través de la respiración. Sí, la respiración es el presente. La respiración es la vida misma. Y eh, el practicante de yoga sabe mm, que va más allá de la respiración porque lo que busca es expandir su conciencia a través de la respiración. Eh, respirar es alimentarse, respirar es tomar del aire lo que necesitamos, el oxígeno, limpiarnos, pero en yoga hay una práctica que es el pranayama, que es reconociendo en la respiración el prana, la energía vital, y saber que esto va más allá de un nivel pulmonar, que nosotros cuando hacemos pranayama estamos dirigiendo mentalmente la energía al lugar donde la, la necesitemos. Entonces, cuando respiramos, estamos limpiando en las exhalaciones y esa limpieza consiste en sacar de nuestro sistema todo lo negativo. Consiste en exhalar mentalmente consciente de que si estamos tristes, angustiados, enojados, temerosos, eso lo podemos liberar, lo podemos soltar. Luego, de exhalar y limpiarnos en meditación, pues no solamente sacar de nuestro sistema lo negativo, nos va a dar la posibilidad de estar en un estado de paz, de paz profunda. Entonces, la inhalación va a atraer todas las energías positivas que estemos necesitando. Pero para eso tenemos que disponer la mente con el universo a ese pedido. Cuando inhalemos mentalmente, acompañemos con la palabra paz, Calma, salud, fortaleza, voluntad, lo que nosotros necesitemos porque el pensamiento tiene un gran poder de atracción Bien. y con lo que esté en nuestra mente es lo que va a estar en nuestro ser. Qué maravilla porque estás dando, Nancy, la clave para cualquier momento del día. No estamos hablando solo de la clase. De repente vos tenés que ir a rendir un examen y nada, conectate con la respiración, así como lo explica Nancy, es decir, y traigo calma para no tener los nervios en el momento del examen este, tenés que eh, enfrentar a alguien con el que no estás bien eh, te ves en un espejo y te provoca enojo eh, ¿qué pasa? respirando respirando, pedís la calma también. Hay que prepararnos mentalmente a través de la respiración, aparte de Físicamente saber que esos dos aspectos de una respiración El inhalar y el exhalar tien, Tiene tantos beneficios para personas con problemas de salud Por ejemplo, una, la inhalación es un ingreso de energía La persona que se siente cansada, débil, deprimida, depresiva Haga varias inhalaciones Es, es lo que nosotros llamamos biloma uh -huh. Inhale, inhale, inhale Inhale, haga una sola exhalación. Haga hincapié en el ingreso de esta energía que el universo nos está regalando para estar más eh, activos, más fuertes, más vitales. Luego, cuando, por el contrario, una persona sienta que está eh, demasiado exaltada el hipertenso, el cardíaco, eh, personas... Eh, A ver, inquietas, nerviosas. Haga hincapié en la exhalación, que es la limpieza. Entonces, inhale una sola aspiración y luego exhale, exhale, exhale, exhale, exhale, exhale. Según la capacidad pulmonar, pero mientras más exhalaciones haga, se va a sentir beneficiado porque está sacando de su sistema, está depurando, está limpiando. Y eso es lo que hace falta. Y bueno, y la, la limpieza eh, la vamos a sentir a través quizás del bostezo, ¿cierto? Este, y en el bostezo las lágrimas. Sí, y bueno, y ahí hay conexión con la zona intestinal también. Este, con su adistana, es un órgano, es un chakra, un centro de energía, el segundo en nuestro organismo luego de muladara que está en la raíz que tiene que ver todo con lo que sea limpieza entonces y eso se manifiesta también externamente en la piel las uñas el cabello bueno eh, bostezos lágrimas eh, esto de sacar que es lo que hace intestino riñones y en las mujeres ovario este también es hacen a este segundo centro de energía Ah, qué, qué bonito lo que acabas de decir Hay gente que me dice, Silvia, ¿qué te has hecho en la cara? Entonces me miro, ayer lo charlaba con alguien Porque me lo han dicho muchas veces este, ¿Cómo influye el yoga cuando uno empieza a desprenderse de cosas? ¿no? Este, no es un lifting, sino que a veces, qué sé yo Una mínima manchita que tengas en la piel Es hasta que pareciera que desaparece igual que nuestros sí sí por ahí también este el comentario de de personas que este parecen estar más flacas sin embargo su peso es el mismo sí y sí. bueno Tonicidad que dan a sus músculos en algunas asanas que son justamente de, de fuerza muscular, de energía muscular. Pero realmente también se puede cuando después de un tiempo y persistir en la práctica también se logra mantener el peso, regularizar todo eso, ¿verdad? Sí, en el generar de la conciencia uh -huh. vamos haciendo correcciones porque este, esto es un sistema, yoga no es una sola práctica, entonces en el generar conciencia ya nos empezamos a conectar con la alimentación, este bueno, con un montón de temas que hacen a la práctica de yoga. Qué bonito. Bueno, sinceramente es tan maravilloso. Podemos estar horas, yo me imagino que a vos te pasa igual, hablando de todo lo que hace como beneficios el yoga, no es uno solo. Casualmente, ahora este tercer módulo que van a prepararse los, los nuevos instructores Bonita, del 2016. Son, llegaron a cuántos, me dijiste? Y 17. 17. 17. Varios, eh. Sí, sí. Qué número hermoso. Este, sí, la verdad que, y el grupo, es, uh -huh. es hermoso el grupo. Entonces, eh, bueno, vamos a, a prepararnos en un sistema de yoga este, de Mashairo Oki, que es un maestro japonés este, que hizo, sistematizó el okido uh -huh. yoga. Y, y bueno, y es fabuloso ver cómo él Observando distintos artes orientales japoneses, uh -huh. hizo su, su sistema. Por ejemplo, nosotros, este, la ikebana. Uh -huh. La ikebana son arreglos florales que se hacen. Uh -huh. Bueno, este maestro observó cómo las personas que estaban trabajando en ese arte uh -huh. se conectaban desde el silencio, uh -huh. admirando la belleza de las flores, uh -huh. de su trabajo. Entonces, ...en sus prácticas, en su sistema... ...propone... Uh -huh. ...que se haga este tipo de prácticas... ...lekebana... ...pero es para inducir a las personas a silenciarse... Qué bueno. ...la ceremonia del té... ...él uh -huh. observó en la ceremonia del té... De, de, de, que, ...que hacen los, los japoneses... ...en sí, Oriente... Sí. ...como... ...la formalidad y la puntualidad... Uh -huh. ...con que se llegaba a ese momento... Uh -huh. ...del té... Ajá. ...y él observó esto y dijo... Bueno, tomemos de la ceremonia del té La puntualidad Que es muy importante Es el respeto al otro también sí, La sí, puntualidad sí. y la formalidad Con que vamos a incluirnos en esta disciplina Que es yoga uh -huh. Incluyó técnicas de Kyo que este, a propósito el 25 se va a dictar un taller uh -huh. que está relacionado con la fuerza interior, qué eso bonito. es Cajó, qué bonito porque lo hemos visto y lo hemos compartido en Face pero háblame de ese taller, lo va a brindar eh, Mariano, vamos a estar los dos sí los dos, sí, vamos a estar los dos pero hay una, son tres horas entonces hay toda una preparación previa al final del taller, que todavía lo, lo estamos coordinando, o sea, Mariano es quien está en ese tema y, y probablemente antes de la fecha lo, lo va ¿Pueda? a comentar bien como sea. Así usted. sea, de verdad lo vamos a esperar para que nos dé más detalles. Pero bueno, está relacionado con esta fuerza, entiéndase que nos están escuchando, que estamos lejos de exigir a nuestro cuerpo físico, bien. la fuerza a la que me refiero es la que se llama voluntad. Claro. Y no es necesario violentar al cuerpo físico para conectarse con esta energía. Entonces, vamos a aprender técnicas que van a estar incluidas en respiración para llegar a esta fuerza que se llama voluntad y que es la que nos va a permitir en la vida llegar lejos y con grandes logros. Eso iba: que hay veces que querés lograr cosas y en realidad, eh, energía tenés, entusiasmo, no sé. Pero hay gente que dice, me falta algo y fa falta voluntad. Sí. No sí. sabemos llegar al qué de la cuestión. Y con voluntad, qué importante es trabajarla y apuntalarla. Sí, y lo que vamos a tratar justamente en ese taller, porque las personas que inicien algo y no concreten algo, indudablemente hay bloqueos energéticos en los primeros chakras, que es uh -huh. donde se va a hacer hincapié en el taller, porque chakras 1, 2 y 3 son los que hacen que este... Empecemos y no terminemos, terminemos las cosas que empezamos. Entonces, esa voluntad es la que nosotros con distintas técnicas es lo que vamos a tratar de estimular sin... Este, exigir a nuestro cuerpo físico respetando los límites que él tiene porque Qué hay muchas maravilla. formas de lograrlo uh -huh. muchas formas Igualmente eso Nancy en cada clase siempre está en, en cada clase de yoga es como que está presente el trabajo en todos los chakras, ¿verdad? Sí, por lo menos quienes pertenecemos a la Al Unión no. Cordobesa de Yoga no sé otros instructores sí, o profesores, sí, sí. sabemos que los Puntales de yoga, como en una mesa hay cuatro patas para que esté bien y funcione, tienen que estar en equilibrio las cuatro, tienen que estar bien este, formadas y fortalecidas las cuatro. Y en yoga también hay cuatro, que es el estiramiento, la flexibilidad, la fuerza y el equilibrio. Y eso tiene que estar presente en todo encuentro de yoga. Así sea media hora de yoga, hay que estimular los cuatro. Y es maravilloso, sí, sí, sí. Sí, porque eso... En, vuelvo a repetir, somos seres mentales y emocionales y emocional. en un cuerpo físico, entonces eso hace a otros aspectos nuestros el ser flexibles hace a que nos adaptemos a la vida, a las circunstancias, a los cambios a lo que se nos presente la fuerza hace a la voluntad, el equilibrio es el que nosotros vamos a mostrar interiormente, el que refleja el cuerpo físico es el equilibrio, el centrado que haya en nuestra mente, en nuestro corazón Ayer tuve el placer, ya voy a hablar enseguida de ella, pero aprovecho este momento, no sé, porque se me vino en, en este instante por algo, será Cristina Pontoriero. Cristina Pontoriero, digo. Es una oyente que conocí en un centro ayer en Azul Cristal. Y compartimos una charla donde, este, como docente de música, ella me. Interactuábamos ambas coincidiendo que cualquier profesión hoy. ...vive estresada... ...pero a ver... ...como que los docentes... ...están como muy exigidos... ...entonces me dice... ...por ahí a mí me, me gustaría... ...ayudar más y decir a ver cómo hago... ...cómo se implementa el tema de la educación emocional... ...fíjate que se está implementando... ...el tema de que respiren... ...en algunas escuelas en Córdoba... ...en Buenos Aires... ...y cómo ha dado resultado... ...pero no solo para los alumnos... ...porque convengamos que quien se para... ...frente a la clase es el docente, y es el que tiene que estar en armonía. Entonces, qué bueno sería si hay docentes escuchando que están buscando una puertita de calma que se conecten con yoga, ¿verdad? Y, por supuesto, este, esto es un intercambio. Todos aprendemos de todos. La música... Es una muy buena limpieza, es un regalo al alma sí. y nosotros casualmente en la semana anterior este, con el cuenco hemos estado vibrando Superando. y limpiando con las vocales. Exacto. Entonces esto se trata de compartir y tener muy presente que todos estamos acompañados por una aura, energía que envuelve el cuerpo físico y nuestro aura y el de los demás. ...se involucran... ...y el docente... ...va a transmitir... ...su tranquilidad... ...su nerviosismo... ...entonces... ...bueno... ...alguien tiene que vi vibrar... ...en una frecuencia más alta... ...y tiene que ser el docente... ...para que... ...si los chicos están nerviosos... ...inquietos... ...este... ...llevarlos a esa... ...a ese estado de paz... ...de tranquilidad... ...donde van a aprender mejor... ...sí... ...ese mensaje quería quedar a, ...latente como regalito... ...para los docentes... ...porque es real... ...hay mucho estrés y estamos ya llegando mediados de año... ...entonces este, no solo los papás piden vacaciones sino ellos... ...pero como que realmente este 2016 se viene notando... ...así es que conéctense, si lo sintieron por algo es... ...Nancy, un placer, gracias por todo tan, tan buenos mensajes que quedan... ...y si lo escuchaste y no tenés tiempo, todavía estás en el proceso... Lo sencillo, empezá por el principio, conectate con la respiración y todo lo demás se va a ir encaminando, ¿no? Es, es así, yo agradezco a ustedes, eh, a las personas que nos están escuchando que acá es, es maravilloso, hay una energía muy linda, Alejandro y, y Silvia siempre nos reciben con mucho amor y el universo abre este espacio y hay seres de luz como ellos dos que nos permiten poder expresar y compartir lo que uno sabe eh, que no es nuestro, nos han transmitido nuestros maestros, nosotros simplemente estamos tratando de aprender día a día, lo podamos compartir con ustedes. Esa es la idea, que lo compartamos y todos crezcamos día a día, porque hay que eh, tomar conciencia de esto. Y seguir formándose y seguir aprendiendo. Todos los días. Gracias, Nancy. Gracias, Namaste. Namaste. Gracias CEN, Centro de Enseñanza Narayan ¿Y preparándose para cuándo? Al... El, 25, el 25, el último sábado de este mes Allí estará entonces ya la... ¿Cuánto? ¿Cuatro clases van del instructorado? Ah, perdón, perdón. Eh, yo creí que me estaba eh, del refiriendo taller. del taller es el 25, pero bueno, con los instructores nos reunimos el 17. Bien. Cursamos el tercer módulo. El tercer módulo sí. y van caminando. Segunda promoción de Zen, Centro de Enseñanza Narayani. Muchas gracias. Zen, Centro de Enseñanza Narayani. Un espacio Zen. Donde puedes encontrarte con tu ser, mente, cuerpo y alma. Con prácticas de asanas, pranayama, relajación, meditación. Todo para un estilo de vida que busca hacer consciente la vida misma. Yoga, Zen, Centro de Enseñanza Narayani. Ahora también... Se preparan instructores de yoga con títulos otorgados por la Unión Cordobesa de Yoga. Zen, Centro de Enseñanza Narayani y Almacén. En Avenida Circunvalación 348 Sur, Lateral Este Santa Lucía. ZEN, Centro de Enseñanza Narayani. Almacén. Cuidan tu salud. Teléfonos. Cuatro veinticinco, quince cincuenta y uno, ciento cincuenta y cinco, cuarenta y tres, diecinueve ochenta y siete.